Bueno, 9. 19 minutos 17.9. 17.9 la actual temperatura en la ciudad de Santa Rosa y en Toái, humedad del 85% el viento del sur a 11 kilómetros de a poquito. Va subiendo la temperatura, vamos a llegar a 27 a la tarde. Bueno, como todos los miércoles más o menos a esta hora, después de las 9 y cuarto. Eh, vamos a charlar con Ayelén Vitale eh, eh, Ella es bióloga eh, y especialista en cannabis eh, Ayelen, eh, buen día, Pali Cucharini te saluda Buen día Pali, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, ¿Cómo venís cerrada. Eso te iba a preguntar, ¿cómo venís llevando el tema de, de la cuarentena? Bien, bien, bien ¿sí? bastante bien, bueno. leyendo y escribiendo mucho, así que bastante bien, bueno. no me puedo quejar. Bueno, perfecto. Eh, Ayelen, eh, vos todos los miércoles vas a salir acá en Kermes, eh, hablando de cannabis, eh, este, el tema penal, eh, también relacionado con el cannabis, eh, ¿hoy has preparado qué tema? A ver... Hoy preparé lo que es la ley seca, que está cumpliendo 100 años, que es la ley que en Estados Unidos comenzó, que penaba todo lo que es el traslado, la compra, la venta y la fabricación de bebidas alcohólicas. Mm. 100 años Pero se Me gustaría cumple. empezar con una, con una frase, que con esta frase, Estados Unidos daba inicio a lo que es la prohibición del alcohol. Dice así, eh, nacerá una nueva nación, el demonio de la bebida hace testamento, se inicia una nueva era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno. Con estas hermosísimas palabras Estados Unidos daba inicio a lo que es la prohibición del alcohol allá por eh, el 19 de enero de 1920. Pero los lobistas, digamos, obviamente comenzaron a operar con anterioridad. Entre los grupos prohibicionistas de, de lo que es el consumo de, de bebidas alcohólicas se destacaban dos grupos interesantes, lo que es la Unión de Mujeres por la Templanza Cristiana y la Liga Antitaberna, que su objetivo era, esto es textual, ¿eh? una América limpia de ebriedad, juego y fornicación. Y obviamente, como era de esperarse, se financiaba con la recaudación de las iglesias. Hola. Sí, sí, sí, te, te escuchamos, eh, Ayelena. Ah, bien, bien, bien, pensé que querías por ahí acotar algo. No, no, no, estás sorprendido. Bien, bien, va, bien. sorprendido no tanto, eh, pero... No, viste que no tanto. Siempre eh, estoy... la, la prohibición tiene su base. Claro, sí, sí, de estos grupos que venían operando ya desde antes. Exactamente, mm. y bueno, al prohibirse el alcohol lo que se genera es un mercado negro de bebidas alcohólicas, porque la gente con la prohibición obviamente no va a dejar de beber este, bebidas. Mm. Y lo que se genera es un mercado negro, o sea, cualquier persona comienza a fabricar alcohol en su casa. Lo vemos muy bien en un capítulo de Los Simpsons que se llama el, el Heliopest, que es el, el comisario nuevo, está, está muy bueno ese capítulo. Este, bueno, la gente comienza a hacer bebidas alcohólicas en su casa sin ningún tipo de control de calidad, por lo tanto suman lo que son las intoxicaciones, y las muertes por bebidas adulteradas, Y también se generan, obviamente, un montón de detenciones por personas que hacían alcohol de manera ilegal en su casa. Entonces el Estado, al no dar respuesta frente a este conflicto, además gastaba millones de dólares en lo que es la persecución a usuarios de bebidas alcohólicas o de la gente que lo producía, entonces bueno, entra en una crisis tremenda Estados Unidos, y ya algunos grupos progresistas que planteaban esta idea de levantar la prohibición del alcohol y comenzar a fabricar cerveza, ron, whisky. ¿Por qué? Porque se acercaba la, la década del 30 y Estados Unidos entraba en la gran crisis económica. Entonces, este, Roosevelt, que era uno de los candidatos, Franklin Roosevelt, ¿Sí? eh, bueno, manda el proyecto eh, al Senado y sí, es aprobado por este, una amplia cantidad de votos a favor, y más o menos el, este, el 21 de marzo del 33 firma el acta Cuyen-Harrison, que legaliza la venta de cerveza que tuviera 3,2 graduaciones alcohólicas y también la venta de vino. Entonces ahí se levanta la prohibición del alcohol y Estados Unidos comienza a fabricar para recaudar impuestos, obviamente porque está en una crisis económica muy, muy grave. Es lo que pasa después con la marihuana. Pero bueno, antes de hablar de la prohibición de la marihuana, sí o sí tenemos que hablar de lo que es la ley seca que está cumpliendo 100 años y, bueno, es el base es. de todo, digamos. Eh, lo que venís contando es parecido a lo que está ocurriendo con la prohibición de la marihuana en algún momento. Sí, sí, es en, exactamente en los... lo mismo. Pero es... viste, antes de, antes de que se prohibiera la marihuana se prohibió el alcohol. Claro. Y otra, otra también, digamos, la prohibición tiene muchísimos más años, pero estas son como los datos ahí más, más crudos que la ley seca además que está cumpliendo 100 años este año. Mm. Bueno, excelente. Este, hemos aprendido bueno. un poquito de, de, de lo que fue la... Sí, es una, una breve, muy breve, la, la, la ley física, obviamente, que es mucho más larga la cuestión, pero me parece que esto es lo, como lo más importante que hay que tener en cuenta. Bien, Ayelen, eh, gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, la palabra de Ayelén Vitale, ella es eh, bióloga, es especialista en cannabis, eh, pero eh, todos los miércoles nos va a hablar del de tema de la penalidad, eh, el sistema penal, eh, la persecución eh, a, a la gente que consume cannabis, eh, y hoy lo relacionó eh, con este, estos 100 años que se están cumpliendo eh, de la ley seca en